acá estamos eh están saliendo los guardavidas de una reunión así que bueno acá está dando la información a, a sus compañeros vamos a esperar un poquito a que nos pueda atender bien estaban eh realizando una concentración frente a la a las puertas del municipio, acá eh, sí sí frente a, a las puertas del municipio sabés que bueno que fueron recibidos hay varios de ellos uh -huh. ahí están con, con carteles eh falta de guardavidas así que este ahí debemos a ver si, si podemos eh bien mientras esp mientras esperamos bueno ah, bueno acá estamos en vivo para radio encuentro ¿Qué tal? ¿Qué tal? bueno contanos tu nombre y y bueno de, de por qué están acá bien yo me llamo Antonia Riga pero perdón eh, Yo me llamo Antena Andrés, eh, soy guardavidas del de Cóndor, ya hace un par de años estamos en la lucha de incorporar a nuevos guardavidas. En teoría es mantener a la cantidad de guardavidas que venimos teniendo años anteriores, ya hace seis años que venimos teniendo eh, 73 puestos de trabajo que se fue ganando eh, por el aumento de la población. Eh, y este año, porque los sueldos no fueron... El año anterior y el otro, por tema de pandemia, los sueldos no fueron buenos. La baja de guardavías eh, se notó. Este año solamente se anotaron 60, 60, 65 guardavías para cubrir 73 puestos y trabajamos 43. Eh, después del 15 terminó un curso municipal donde se recibieron entre 25 y 30 guardavías que nosotros... Eh, esperando que el día 16 en adelante, que incorporen a, a los guardavidas porque no sabíamos que del municipio no nos iban a, no los no querían agregar guardavidas. nosotros esperamos, llegaban las, las fiestas, eh, no teníamos respuestas de Defensa Civil ni del municipio, eh, nadie nos supo decir por, el por qué, hasta que eh, escuchamos el comunicado de prensa de, de Pesati que desde él no quería agregar guardavidas. Eh, nosotros estamos ahora la, trabajando Río y Mar con 43 guardavidas, donde eh, se, el, hay 73 puestos de trabajo, nos estarían faltando 30 guardavidas. Nos acabamos de entregar recién de que solamente nos, nos van a agregar 8 guardavidas más, eh, que no alcanzan ni a sumar un guardavida más por playa. Hay playas del río que... Quedan tres guardavías con un franco correspondiente semanal, que trabajan dos guardavías, que es una locura en los días de calor. Pues, eh, va mucha gente, eh, se queda, mucha gente no tiene la posibilidad de, de viajar por el tema de la economía y, y opta en tomar vacaciones en el río o en el mar de, de la comarca. Hoy hubo un comunicado de parte del municipio. ¿Lo escucharon? ¿Tuvieron conocimiento? Es lo que nos estás contando. Eh, tuvimos, nos avisaron ahí, pero de los compañeros, que se cerraron con ocho guardabías más y no estamos, estamos en contra porque necesitamos 30 guardabías más. Creo que no es negociable porque estamos trabajando con la, eh, la seguridad de, de la comunidad. Esto no es como un trabajo administrativo que si falta gente se va a retrasar un papel. No estamos hablando de un trabajo de vida o muerte lo están sobre exigiendo a nosotros eh, somos nosotros los que eh, bajamos y estamos constantemente en riesgo eh, con el tema de, de salvar a una persona o, o si alguien en esa playa hay un montón de derrumbes de alcantilados que con dos guardavías es imposible inmovilizar a una persona hay gente de playa bonita que no tiene comunicación que no tienen son ver, dos, dos guardavías por playa tres días a la semana que a ellos les llega a pasar algo están en la deriva total O, uno, o un día de, de tormenta eléctrica, ellos están a pues no, ellos les llega a pasar algo, no tienen como señal del teléfono, nada. Y, y también estamos luchando por guardavías que... Ellos, en nuestra playa estamos... Eh, tenemos señal o tenemos comunicación con otras playas, pero bueno, luchamos, nos ponemos en lugar de los guardavías que quedan en la deriva total. Bien. ¿Cómo siguen ahora? Eh, ahora entraron un... un eh, estamos... Eh, tratando de, de entrar en diálogo, eh, estamos ahora en una sentada pacífica tratando de, de, de tener respuestas, hoy 4 de enero, si bien nos viene una ola eh, de calor pedimos a la comunidad que tenga precaución, que nosotros estamos eh, como ellos alerta de que, o preocupados por el tema de la falta de guardavidas, eh, Así que bueno, estamos eh, pidiendo a la comunidad que también nos pueda apoyar o que se ponga en nuestro lugar. De no, no conseguir esto que están pidiendo, van a continuar con una sentada pacífica y ahora vamos a ir a ir agotando en instancias hasta que nos, den, que nos den una respuesta por el tema de, no queremos llegar al paro porque es un trabajo, de, como decimos, de vida o muerte. Nosotros no nos llevamos a presentar en playa, el, el, uno de los riesgos que puede llegar a pasar es que la gente se ahogue, eh, no es como si hacemos un paro como otros empleos que se puede retrasar algo o, o cierre ese día y no funciona, nosotros estamos hablando con la seguridad de, la, de los ciudadanos. Muchas gracias, eh. de nada. Bueno, acá estamos entonces en el municipio, bueno, con, con los guardadías que, que están esperando respuestas. Bien, bueno, estaremos siguiendo entonces de cerca las, las novedades. Decía que entraron otros compañeros también a reunirse. Sí, eh, entraron otros compañeros, no sé si por ahí eh, querés contarnos un poquito, vos estuviste adentro. Sí, sí, estuvimos, ¿qué tal? Eh, nada, me llamo Leandro, estoy guardadía de Playa Intermedia en el Cóndor. Eh, nada, no tuvimos la posibilidad de dialogar con nadie Se han presentado notas, como seguramente ya lo comentó nuestra compañera eh, Estamos hace rato esperando ya eh, Como verán, lo estamos tratando de hacer todo de manera pacífica Para que vean que estamos predispuestos al diálogo Ahora ustedes eh, entraron, ¿y qué les dijeron? Nada, que tenían que ver si se podía hacer un lugar eh, Para poder dialogar con nosotros Que tiene una agenda ocupada eh, Bueno, el tema es que nosotros entendemos que hay prioridades ¿sí? eh, que en este momento en las condiciones en las que estamos trabajando la prioridad tendría que ser tanto la seguridad nuestra como la seguridad de los bañistas eh, y nada, entendemos a veces que los procesos burocráticos de una agenda, de, de programación que puede llegar a tener el intendente eh, o, o quien fuere eh, nada, conllevan su tiempo pero hoy creemos que es urgente que se atienda la situación nuestra más que nada porque no solamente es el café de guardavía con la que estamos sino que no estamos teniendo elementos como motos de agua, DEA, cuatriciclo, eh, entonces nada, seguimos a la espera y vamos a ver qué es lo que se, qué es lo que se puede hacer y que se solucione de la mejor manera, muchas gracias, no, no. bueno ahí está entonces Cami acá con la situación de los guardavidas no, que bueno que no, no, no hay no, no se pueden poner de acuerdo con el municipio. Bien, bueno, estaremos siguiendo lo de cerca. Decíamos, hace instantes se publicó eh, desde el municipio de Viedma, hablando justamente de esto, de que habían incorporado más guardavidas a las playas para ampliar la cantidad de personal conforme a la ordenanza que regula esta actividad. Esto lo indicó el jefe de gabinete del municipio, bien, bueno, Marcos Castro. Bueno, eh, van, van a tener novedades eh, en un rato los, los guardavidas. Por ahora van a continuar acá, como, como bien decían ellos. Bueno, perfecto. En instantes entonces volvemos.